¿Qué tal? Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, Jorge, contanos un poquito. ¿Dónde estás en este momento? En este momento estoy en la calle Moreno y Bozán,、Ajá. donde hubo un accidente en una panadería de nuestra ciudad. Ajá. Este, bueno, ya en este momento los bomberos acabaron de, de apagar el incendio porque, dicho que la panadería estaba cerrada,、eh, por el tema de un fallecimiento uno de los familiares, este. ¿Y qué sucedió? ¿Cómo, ¿Cómo tomaste contacto con esto? ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste? No, porque justo pasaba por ahí y bueno,、eh, vi y bueno, dije, bueno, voy a, a que se enterara. Me, me quedo、gente. a mirar a ver qué pasa. Claro, a ver por ahí, uno necesita alguna ayuda o algo. Claro, para dar una mano. Y esto sucedió más o menos 10 menos 10, ¿no? Que es, sí, que... sí, a h o r a más o menos una cosa de 10 minutos, sí, sí. Claro, llegaron los... y a está controlado el fuego o vos estás en el lugar? Ahí? ¿Está ahí? í controlado el fuego? Sí,、eh, Yo, sinceramente, ya ahora ya me vine, pero sí está controlado. Ha caído un poco de grasa en un plástico que había donde、ah. se pone el pan para que se eleve, y、claro. bueno, eso fue lo que causó el incendio. Eso generó el incendio, claro. Sí, sí.、Eh, Jorge, contame un poquitito.、Eh, ¿Se veía mucho humo? ¿Cómo, ¿Cómo era el panorama desde allí? Sí, sí, salía bastante humo de unas ventanas que tienen、eh, la pared a los costados y. Pero era a causa del mismo plástico que quemaba y hacía sacar、claro. mucho humo. Exactamente. Jorge, la verdad que te queremos agradecer muchísimo. Sos cronista por un día de la 106 contándonos esto. Reiteranos, ¿dónde está, en qué esquina fue esto? Esto fue en la esquina de Bozán y Avenida Moreno. Ver, Bozán y、Justo、Avenida. Es donde de... está el semáforo, es una panadería、sí. eh, muy conocida de nuestra ciudad. Y bueno, lamentablemente,、eh, dicho. Incendio, pero que, casualidad, que también perdieron un familiar. a s í que desgraciadamente también está mala noticia para la familia. Seguro. Jorge, muchísimas gracias por el contacto. Gracias por, por animarte a contarnos a todos lo que está pasando. Bueno, no, gracias a vos y bueno、eh, a toda la audiencia que siempre escucha el 106. Muchísimas gracias.、Eh. Hasta luego. Chau, chau. Chau.